jueves 17 de septiembre. Hoy seguiremos hablando de la pandemia y de los estragos que está causando en la economía local. Ayer las patronales de las empresas de servicios y hostelería denunciaban la grave situación por la que están atravesando estos sectores que reclaman más ayudas públicas para compensar sus pérdidas que sufren por las restricciones de aforo y horarios en sus negocios. Hoy le toca el turno a la patronal de las empresas turísticas cuya presidenta Esther Guilaber la tendremos en nuestra primera entrevista programada será dentro de unos minutos. El turismo es otro de los grandes perjudicados y no cabe duda, ya que España sigue siendo, por desgracia, el país europeo con mayor incidencia de COVID. También tendremos tiempo en el programa para seguir hablando con la oposición política sobre el inicio de este curso, con la portavoz concretamente hoy de Ciudadanos, Eva Crisol, repasaremos con ella la actualidad local y no se olviden que este jueves recuperamos, tras el periodo de vacaciones, el rincón gastronómico de Manoli Guilaber, el fogón ilicitano con la restauradora Nieves Gil. ambas las tendremos sobre las diez y media. Pero no solo tendremos entrevistas, las noticias ocuparán una parte del programa y la música. Con ella vamos a comenzar. Y lo hacemos con el gran renovador de la copla española y una de las mejores voces andaluzas, poeta y cantante, Carlos Cano, una voz irrepetible. Se nos fue. Hoy tatuamos su arte en la portada de nuestro programa La Glorieta.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 En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del bandoneo. Y entre dos copas de aguardiente, sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado.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 Él se fue una tarde, con rumbo ignorado, en el mismo barco que la conoció. Pero entre sus labios se dejó olvidado, el beso diamante que la envenenó. Errante lo busca por todos los puertos, a los marineros pregunta por él. Y nadie le dice si está vivo o muerto, y sigue en su duda buscando lo fiel. Y va sangrando lentamente de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga su dolor. Mira tu nombre tatuado.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 Carlos Cano, una voz magnífica que se apagó en 2005 y de esa voz apagada vamos a una que está despertando y que también va a recorrer seguro, que como Carlos Cano, el camino a la inmortalidad. Estamos hablando de Helen Charleston, la joven británica que ha destacado por esa calidad vocal, una joven soprano que ha despegado en los certámenes corales con importantes premios que la sitúan entre las cantantes británicas del momento. Oh, do. Celestial la música de este coro. Y nosotros continuamos con más voces aterciopeladas. La de Jenma Humet, la cantante y pianista catalana, sobrina del cantante Joan Baptista Humet. Ella nos regala hoy esta bella interpretación de la canción de Serrat, Lucía. Vuela esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva al viento pintor. No hay nada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 Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos, 965 46 47 21. 101.4, Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana, tenemos casi 24 grados de temperatura y comenzamos la primera de las entrevistas. Como hemos dicho, vamos a hablar del turismo porque es el sector más castigado por la pandemia. La reducción de la movilidad y el hecho de que España sea el país europeo con las peores cifras de contagio de Europa no han ayudado en nada a relanzar el turismo durante este verano. Los datos de ocupación hotelera que la patronal ha aportado en estos meses lo demuestra así. Para hablar precisamente de la situación de este sector turístico. Contamos en estos momentos con la presidenta de AET, de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, Esther Vilaver quien también es directora de la Institución Federal Alicantina. Muy buenos días, Esther. Hola, muy buenos días, Rosmari. Ayer hubo rueda de prensa conjunta de las patronales de las asociaciones de empresas de servicios y de la hostelería de Elche. Y hoy queríamos también hablar con esta patronal, la de turismo, para saber cuál es la situación de las empresas de este sector en Elche. Pues recién acabamos de dar a conocer los, los datos de agosto y desde luego pues son un poco alentadores, ¿no? En cuanto a la ocupación hotelera, pues estamos un poquito por encima del 61% de ocupación cuando años anteriores, ¿no? En el mes de agosto, que es el, bueno, el mes turístico por excelencia, donde tenemos el misterio, donde tenemos... Eh, las fiestas, pues estamos por encima del 90% de ocupación. Y todo ello, además, teniendo en cuenta que ese 60% eh, lo tenemos con, con, con una cuarta parte de la planta hotelera eh, cerrada, ¿no? que en este verano pues no, no, no han abierto. ¿Qué, ¿Qué puede pasar con los hoteles en la ciudad? Eh, ¿Pueden aguantar el tirón? Porque la situación no parece que vaya a mejorar. El problema es ese. la, la situación de incertidumbre es, es absoluta. La verdad es que es, es, es poco alentador lo que, pues el mes de septiembre y, lo, y, y los meses que van a que los ven a, a, que lo van a seguir. Eh, bueno, pues actualmente las, las reservas están siendo muy escasas, muy de última hora. Eh, los hoteles no, no, no pueden tener eh, previsiones. Además, pues bueno, las celebraciones tipo bodas, comuniones que que en junio o julio se habían trasladado a, a este mes de septiembre o a este último cuatrimestre del año, pues también ya se están cancelando y aplazando para, para 2021. Recientemente conocíamos la noticia que, bueno, que era de esperar, que el Misteri tampoco se va a poder celebrar. Con lo cual, vamos, todo parece, ¿no? todo parece predecir que, que el final de año va a ser... Ya está siendo el año bastante duro, pero, bueno, en cuanto a turismo se refiere, pues los datos van a ser van a ser peores. Esto significa que el prolongar los ERTES quizá es la medida que en estos momentos es una prioridad para, para que sea un, un balón de oxígeno para este sector del turismo. Absolutamente. Tanto para hoteles como para hostelería, como para, eh, bueno, en nuestro caso, el sector eventos también, eh, es absolutamente imprescindible. Es una medida que, bueno, pues que, que, que ha ayudado muchísimo a, a que a que se mantenga eh, la estructura, ¿no? De, de los negocios, que es lo que venimos reivindicando, que es lo que hay que asegurar ahora, ¿no? Eh, el, el mantenimiento, el que las empresas puedan, bueno, pues puedan continuar eh, abiertas y, y o cerradas, pero con una con unos gastos de estructura mínimos, para que, bueno, pues cuando la situación sanitaria mejore, nos aseguramos de que las empresas sigan ahí, ¿no? y no se destruyan, que es lo que, que es lo que realmente eh, bueno, pues luego puede ocasionar una, una, un endurecimiento de esta crisis económica que también está conllevando esta crisis sanitaria. La prolongación de los ERTE, sin duda, es una de las negociaciones duras que en estos momentos se está manteniendo a nivel nacional. Vamos a lo local, porque ha dado un dato y es que ha habido ocupación hotelera en el mes de agosto, un, por encima del 60%. ¿Quién ha venido en agosto? ¿Qué, qué turistas eh, han bueno, llegado a Elche? Claro. Lógicamente, fundamentalmente, el, el, el turismo nacional. Hemos estado casi rondando el 80% de esa ocupación que hemos tenido durante el mes de agosto ha sido de turismo nacional, mientras que un 20% ha sido de, de fuera de nuestras fronteras. Era lo lógico. También es verdad que nosotros, eh, bueno, históricamente tenemos una eh, preponderancia, ¿no? una mayor importancia del, del, del turismo nacional, pero este año era evidente que, que los datos iban a, iban a ir por ahí. Si ha venido el turismo nacional, ¿por qué ha sido? Eh, ¿Saben ustedes eh, cu cuál ha sido el atractivo para, para haber escogido a Elche como destino? Bueno, yo creo que Elche siempre ha sido un destino atractivo para, para el turismo nacional. Nosotros hacemos mucho hincapié que en estos tiempos eh, hay que hacer un especial esfuerzo por el, el, el turismo de, de, de cercanía. Al final estamos todos en la misma situación eh, No queremos irnos muy lejos, queremos viajar en coche, queremos sentirnos seguros y yo creo que en ese sentido pues él se ya jugaba con, con, con un papel importante porque bueno, pues tenemos playas, tenemos oferta cultural y es, y, y es un turismo eh, bueno, pues para pasar el día o pasar un par de días que, que es fantástica la ciudad. ¿Las campañas de promoción han ayudado? ¿Si es que ha habido campañas de promoción realizadas por parte del Ayuntamiento, por parte de Visitelche? Bueno, nosotros como, como AETE, desde la Asociación de Empresas Turísticas, eh, tenemos en marcha, empezamos antes del verano y tenemos durante todo el mes de septiembre una campaña con la colaboración del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, en la que, bueno, pues incidimos en los atractivos que sabemos y creemos que tiene, que tiene la ciudad. Todavía no tenemos los datos, pero es verdad que está funcionando, que está funcionando muy bien. Los conoceremos cuando termine, que termina el 30 de, de septiembre. Y creo que, evidentemente, todo, todo ayuda. ¿no? Y cualquier campaña que se lleve a cabo eh, pues nos va a ayudar a ponernos un poco en el objetivo de, de, de ese turismo de proximidad que estamos buscando. Este verano, el Ayuntamiento ha aprovechado para reformar ya de una vez por todas la vieja oficina municipal de turismo situada en el Parque Municipal. Eh, ¿Consideran ustedes desde AET que el ayuntamiento está haciendo los deberes? ¿Está construyendo una ciudad más atractiva para el turismo, ya sea nacional o extranjero? Bueno, tú apuntabas un, una de las acciones que han llevado a cabo, que es el tema de la, de la oficina de turismo. Como decía, yo creo que todo lo que se, todo lo que se vaya haciendo, eh, bueno, pues refuerza nuestro... ...nuestro papel como, como ciudad turística. Desde luego hay muchísimas más cosas que se pueden y que debemos ir haciendo... ...y que debemos seguir trabajando para, para poner en marcha más acciones que nos ayuden a, a dotarnos de mayor atractivo turístico. ¿La lista es interminable de las cosas que se deben hacer? ¿Empezamos, por ejemplo, con el Parque Municipal? Sí, bueno, sabéis que desde, desde la Asociación de Empresas Turísticas desde el principio pusimos mucho el foco en este, en este tema porque creemos que hemos perdido un, un gran atractivo para, para la ciudad. Venía muchísima gente de, de fuera, está en pleno centro de la ciudad, en un entorno de Palmeral y desde luego es un tema que nos preocupa y que, y que, bueno, y que intentamos poner en, en agenda y eh, que deberíamos seguir trabajando para que al final, bueno, pues eh, de verdad eh, tuviéramos un proyecto para, para esa zona, ¿no? Pero ustedes están colaborando con el Ayuntamiento para que realicen un pliego de condiciones lo suficientemente atractivo para que las empresas turísticas puedan optar a la concesión del restaurante del Parque Municipal. Nosotros, cuando el Ayuntamiento nos ha requerido que le ayudáramos en… en... En, cual, en este y en cualquier otro tema, en este también, hemos estado ahí para colaborar en, esa, en, esa, bueno, en ese pliego en esa, o en ese proyecto para esa, para esa zona. Estamos hablando del restaurante del Parque Municipal, que lleva cerrado durante años, pero ustedes también reclaman, por ejemplo, poner en valor la ruta del Palmeral. ¿Sigue estando abandonada la ruta del Palmeral? Bueno, abandonada. Yo no no me no, no me gustaría decir abandonada, pero bueno, creemos que sí se puede trabajar para ponerla para ponerla en valor y que y que bueno pues que cumpla su función, que es que es eh, bueno pues ser un atractivo para para la ciudad. Son temas que hay que ir que hay que seguir trabajando en ellos. Siguen trabajando con el ayuntamiento y supongo que también otro tema estrella en el que ustedes tienen supongo que muchas esperanzas es el Palacio de Congresos, porque se si quiere potenciar el turismo congresual. ¿Se si están haciendo bien las cosas? El Palacio, por la, se lo digo por la polémica que se ha creado en torno a su ubicación, si Carrús o, o otra parte u otra zona de la ciudad. Mira, nosotros, eh, e insisto, eh, nuestra posición ha sido la misma desde el principio y continúa siendo la misma. Nosotros queremos que se hagan las, las cosas de forma profesional. Nosotros queremos que el día que tengamos un centro de congresos, sea donde sea, sea para, para, para que la ciudad cuente con un motor económico y que de verdad cumpla su función, ¿no? Eh, y sea un atractivo para el turismo más, para el turismo de, de, de congresos. Entonces, lo que hemos defendido desde un primer momento es que se cuente con la opinión de los expertos en el tema, con los técnicos, que se elabore ese estudio de la Universidad de, de Elche, en el que no solo se hable de la ubicación, sino en el que se hable de, se haga una panorámica de, de, de centros que hay en toda, en toda España. ¿Qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando? ¿Qué tipo de, de centro de congresos requiere nuestra ciudad? ¿Qué espacios debe tener ese centro de congresos para que sea, para que esté en mercado? Para que para que cuando esté funcionando, de verdad, eh, se puedan hacer congresos. Entonces, a partir de, de, de, lo que, de las conclusiones que se puedan obtener de ese, de ese congreso, tomar todas las demás decisiones. Eso es lo que nosotros hemos defendido desde el principio. Entonces, ¿ustedes entienden la decisión del alcalde de no hacer caso a ese informe técnico de la Universidad Miguel Hernández sobre la ubicación o sobre la viabilidad del palacio congresual? Y, en cambio... Eh, anunciar la convocatoria de un concurso popular de ideas de expertos para saber qué se va a hacer con el viejo mercado central. Nosotros respetamos, como no podía ser de otra manera, cualquier decisión del gobierno municipal, pero no obstante defendemos cómo nosotros nos gustaría o cómo creemos que se que se podrían hacer las cosas. Pues vamos a hablar del mercado central. Ustedes también tienen opinión sobre lo que se debe… Se está modernizando el casco histórico, la peatonalización de la corredora, de la plaza de Baix, en las plataformas únicas, de las calles estrechas… ¿Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes del plan centro? Sobre la peatonalización, concretamente… Eh... Estamos, eh, vamos, creemos, en, en, creemos que es el futuro. Eh, cualquier ciudad europea, cualquier gran ciudad tiene un centro eh, peatonal y, bueno, creemos que eso debe ser así. Sobre la peatonalización, ¿ustedes eh, la apoyan? ¿Y sobre el futuro del mercado? ¿Ustedes consideran que el provisional, la decisión adoptada por el equipo de gobierno de convertir en definitivo el mercado provisional, de someter a un concurso de expertos, qué hacer con el viejo mercado... Eh, y de rescindir el contrato con Apartisa es, eh, ¿son los pasos que se deben seguir? Bueno, pues aquí es un, es un tema complejo y es un tema que, que por nuestra parte, desde luego, des, desconocemos los detalles eh, del, del asunto. ¿no? Nosotros, en ese sentido, la, la única bueno, eh, digamos, reclamación que podemos hacer es que, bueno, de una u otra manera, se resuelva el tema a la, a la mayor brevedad, porque al final es un tema que, bueno, pues que está enquistado, que, que, que lleva mucho tiempo sin resolverse y lo único por lo que abogamos es porque se opte por una alternativa, pero se, se desbloquee el tema. Le estoy preguntando paso a paso de determinadas actuaciones, porque supongo que a ustedes les preocupa la imagen que está dando la ciudad y tenemos un molirreal que sigue cerrado al público. ¿También les preocupa la situación del molirreal? del, perdón? del molí real, sí sí disculpa que no, no, no, no, te, no te había oído, eh, bueno sí claro obviamente, obviamente eh, nos preocupa la situación y, y igual que en los temas anteriores lo que, lo que queremos es que se resuelva a la mayor, a la mayor brevedad y de esto también nos podemos trasladar a la playa, ¿las playas han funcionado durante este verano? la temporada han funcionando han funcionado yo creo que han funcionado las playas durante durante este verano yo creo que eh, bueno había mucha preocupación mucha incertidumbre en el inicio del verano pero bueno creo que, que las playas han funcionado yo creo que todas todos hemos estado no en, la, en las distintas playas de Elche Y vamos, desde luego, no tenemos, no tenemos constancia de que haya habido eh, bueno, problemas de, de relevancia en las playas. La he presentado como presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas, pero también es directora de la Institución Ferial Alicantina. Hace meses, sé que el COVID, esta, la evolución de la pandemia va cambiando día a día, va marcando la agenda local, la agenda de noticias. Ustedes sí. anunciaban hace meses que. ¿intentarían eh, volver a retomar la actividad ferial en septiembre? ¿IFA uh -huh. está en condiciones de volver a retomar esa actividad ferial ahora? Pues a ver, aquí nos encontramos con, con una realidad. Es cierto que antes de, del verano teníamos unas previsiones. Sabéis que las cosas cambian, están cambiando muy deprisa, ¿no? Prácticamente es imposible, eh, y vuelvo a, ¿no? a incidir en el tema de la incertidumbre, eh, la situación es muy cambiante cambia muy deprisa eh, antes de verano teníamos previsión de, de poder volver a la actividad en septiembre pero lo cierto es que la, bueno, pues la situación sanitaria no nos va a permitir volver a, a la actividad por el momento desde luego septiembre y octubre prácticamente están bueno, descartados y lo que vamos a hacer es ser tremendamente flexibles y estar atentos a la situación para en el momento en que creamos que, que, que mejora poder bueno pues poder lanzarnos a hacer eh, pues eventos y, y finalmente ferias no pero bueno vamos a tener que ser muy muy consecuentes con con la situación y por el momento no nos permite esa vuelta a la actividad que, bueno, que tanto ansiábamos pero que va a tener que esperar un poquito más y qué pasa con la institución con ifa mientras eh, permanezca cerrada sus trabajadores están en ERTES cómo está la situación en ifa Sí, bueno, por el momento la, la situación es que, bueno, el 100% de la, de la plantilla en estos momentos está inerte está y, como decía, bueno, pues a expensas de que la situación pueda ir mejorando poco a poco y podamos ir volviendo a la actividad poco a poco. ¿Está garantizado el futuro de esta institución? Bueno, yo creo que, que este año más que nunca, ¿no? Más si cabe. Eh, tendremos que contar con, con el apoyo de, de la Generalitat Valenciana y del resto de administraciones para que, como antes decía con las empresas y lo mismo digo con, con IFA, yo creo que es importante que no se igual que es importante que no se que no se destruya tejido productivo, que no se destruyan empresas y, por supuesto, es importante que no se destruya uno de los motores económicos de la provincia que chifa, ¿no? Entonces yo creo que es momento de, bueno, tendremos que, que contar con, con ese apoyo de, de la inactividad, que ya, que ya, además ya está, el compromiso ya está. Y, bueno, como decía, esperar a que, bueno, que la situación mejore y podamos volver a la actividad y podamos ser un un acicate bueno, pues para, para las empresas de la provincia y que podamos volver a estar ahí a ayudar a esa reactivación económica que, que, que tanta falta, eh, ya hace falta, de hecho. Pues Esther Gilaber, presidenta de AET y de IFA, muchísimas gracias eh, por haber atendido nuestra llamada. Muchísimas gracias a vosotros. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seguimos en el programa y seguimos necesitando buen ritmo... ...para poder afrontar lo que nos queda de Glorieta. Y nos vamos, lo encontramos ese ritmo... ...en los grupos de la década de los años... ...de la década de los 60. Vamos con un grupo, vamos a recordarlo... ...uno de los éxitos del grupo neerlandés... ...Shocking Blues... I'm gonna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 te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo... ...en Elche Sor José Falcorta 41. 101.4, Tele-Elche, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 39 minutos de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura... ...y parece que el termómetro va subiendo... Esperaremos a la prisión de Vicente Bordonado para ver qué tiempo nos espera entre hoy y mañana y ahora comenzamos otra de las entrevistas que teníamos programadas, lo hemos dicho, vamos a hablar de política y vamos a hablar con la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, sobre el inicio de este curso político. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días, Omar, ¿qué tal? Eh... De regreso de vacaciones esta semana. Supongo que las bueno, vacaciones en, para los portavoces políticos eh, habrán sido un tanto extrañas este verano. Bueno, este año un poco raro todo, porque con la situación que estamos atravesando, pues bueno, han sido así de aquella manera. Pero bueno, con muchas ganas de volver a retomar todo el trabajo que, que se ha quedado ahí, que parece que agosto se paraliza todo y no es así. Eh, hay trabajo porque la ciudad sigue y la gente... Pues sigue en la calle, seguimos con los problemas de los ilicitanos, con todos los problemas de la pandemia y, bueno, pues ahí estamos. Pues antes de empezar a enumerar problema por problema, vamos a... nos gustaría que nos dijera la valoración que hace desde Ciudadanos eh, sobre cómo ha iniciado el equipo de gobierno este mes de septiembre, este curso. Bueno, eh, lo ha iniciado como lo acabó, con promesas y con grandes proyectos que probablemente no llegue a cumplir, Y actuando de manera independiente, individual, sin tener en cuenta al resto de fuerzas políticas que constituimos el ayuntamiento. Estamos viendo que se anunciaba que en la próxima Junta de Gobierno se iba a rescindir definitivamente el contrato del mercado central. Eh, también ha anunciado el alcalde ya, ya, ya, ya, ya distribuido propaganda re, en, en relación a la ubicación del centro de congresos. Eh, en la que parece ser que al final él quiere que se haga la voluntad que tiene el equipo de gobierno sin tener en cuenta al resto de, de grupos de la oposición. Y fuerzas, fuerzas al final, las fuerzas sociales, porque hemos visto que, que la mayoría de, de asociaciones y de entidades civiles están en contra de que se tome esa decisión de manera un, unilateral. Eh, también nos encontramos con el inicio del curso escolar, eh, con las, los casos que han ido apareciendo de niños con coronavirus y la gestión que se está haciendo pues desde el ayuntamiento teniendo en cuenta que es un tema que se lleva desde salud pública y bueno pues las quejas que, que tenemos siempre que al final son las que nos transmiten todos los visitantes eh, la suciedad las basuras la mala situación en la que se encuentra el, el municipio tenemos eh, las aglomeraciones de tráfico con motivo de la de la peatonalización de la corredora Etcétera, etcétera. Nos encontramos, pues, la misma situación que siempre, eh, lo único, pues, que al inicio del curso político, que suele ser ahora en septiembre, pero seguimos, pues, continuando con la situación que nos encontrábamos en, en julio, a finales de mes. Pues vamos con, con todos los temas que ha enumerado. Venga, vamos con el inicio del curso escolar. ¿Considera que eh, preocupa cómo se está gestionando el control de los contagios? Bueno, tampoco podemos decir mucho porque no tenemos mucha noticia al respecto. Sí que sabemos por los medios de comunicación que parece ser que hay cuatro aulas, eh, cuatro casos que, que se, han dado, se han tenido conocimiento y que, por lo tanto, se han aislado eh, cuatro aulas de cuatro centros escolares diferentes. Y bueno, lo que sí que es cierto es que las quejas que nos llegan desde de muchos padres, de muchos centros escolares, es la falta de, de vigilancia y la falta de control en el cumplimiento de las medidas a la hora de las entradas y salidas de los coles. Eh, muchos padres son los que no se han puesto en contacto con nosotros diciendo pues, que falta eh, policía para controlar en cada centro escolar, que se mantienen las distancias de seguridad, que el acceso a los centros es el adecuado que no se, y que no se forman aglomeraciones. Ya hemos visto en eh, fotografías que, hemos, que se han ido transmitiendo por redes sociales y que nos han hecho llegar muchos papás y mamás, pues que al final eh, las aglomeraciones en los centros escolares son las mismas que habían que habían con anterioridad, que es muy complicado controlar la situación y que sí que se echa en falta pues la presencia de las fuerzas de seguridad pues para controlar estos estas situaciones. También ha hablado de la suciedad, que es un tema que preocupa, la ciudad está más sucia ahora que antes. Es bueno, está, está igual de sucia que estaba antes, sigue estando sucia y además es una de las mayores quejas que se nos ...que se nos trasladan por parte de los ilicitanos. Eh, ...vas andando por la calle... Eh, ...los contenedores están sucios... ...las bolsas de basura muchas veces están al lado de los contenedores... ...las aceras están sucias... ...con restos de, de hojas, de árboles... Etcétera. es un tema pues que habría que cuidar y ahora más eh, más aunque hemos visto que la contrata de basuras todavía se va a retrasar con lo cual la nueva situación que se ha anunciado por el equipo de gobierno que iba a mejorar la limpieza eh, con esta nueva contrata pues eh, veremos cuando eh, cuando se produce, porque lo que es cierto es que una de las mayores quejas de los ilicitanos es que la ciudad se encuentra sucia y abandonada. ¿Esto se debe o van a pedir ustedes explicaciones al equipo de gobierno? Porque se puede deber a que la contrata está ya en las últimas, aunque se haya adjudicado a la, a la misma empresa, eh, puede estar habiendo un desfase antes de poner en marcha el nuevo servicio. Bueno, es que el nuevo servicio, hasta que no entre en funcionamiento, o sea, hasta que no se. Entre eh, se haga efectiva la nueva contrata, eh, tenemos la anterior y la anterior carecía de, de algunos servicios que en la nueva sí que se van a prestar, pero es que ahora el procedimiento está paralizado porque una de las empresas que había concurrido eh, pues ha recurrido con la, eh, la adjudicación, con lo cual pues, eh, eso supondrá un retraso. Y, bueno, pues los medios de los que se dispone son de los que hay. Tengamos en cuenta que es una contrata eh, que tiene muchos años y que, por lo tanto, pues el personal y la maquinaria, y los elementos con los que se cuenta, están desfasados, pero tampoco se hace nada por mejorarlo. Entonces, eh, pues nos encontramos en la situación en la que tenemos actualmente. Volvemos otra vez a instar al equipo de gobierno a que desde los servicios técnicos municipales cuanto antes se resuelva ese recurso. También ha hablado... También ha hablado de las aglomeraciones de, del tráfico. ¿Cómo están viendo? ¿Ustedes están comprobando que hay más atascos y que, lo que dice el Partido Popular, la peatonalización de la corredora no va a suponer reducir el tráfico en la zona centro, sino desviar todo hacia calles como la calle Ángel o Puerta de Alicante y Puente Ortices? Por supuesto, es que ahora todo el tráfico que pasaba por la, por la corredora será desviado por Alfonso 12 a la calle, a calle de Ángel, igual que toda la zona de de la avenida de Alicante, el tráfico que circulaba por, por, tanto por el puente de la Virgen como por, el, eh, como por el otro puente, tiene que pasar por algún sitio. Los vehículos tienen que desviarse y entonces eh, hemos visto como desde que ha iniciado el curso escolar, pues los atascos vuelven a ser mayores que, que con anterioridad a la personalización. Entonces, quizás desde los servicios técnicos de, del ayuntamiento pues tendrán que estudiar la manera de evitar... Estas aglomeraciones y más si tenemos en cuenta que el próximo anuncio es que se va a limitar el tráfico desde el puente de Santa Teresa al acceso a la calle de Ángel y que se van a limitar los accesos solo a determinados vehículos, con lo cual todavía se saturarán más el resto de vías y no sea la solución entonces eh, pues bueno quizás eh, antes de empezar a peatonalizar habría que haber hecho un estudio más exhaustivo y no haber y no haber realizado esas mediciones de tráfico que se hicieron en el momento que se aprobó el plan centro en unos días pues que no eran significativos porque no se había iniciado ni siquiera el el, inicio escolar, el curso escolar recordemos que además se hicieron unos días de septiembre eh, que todavía estaba la gente en las playas, en los campos, etcétera, y que no, no tiene nada que ver con la actualidad que estamos viviendo en estos momentos. Pero esta actuación del Plan Centro, la peatonalización, supongo que ustedes vieron un informe de tráfico o, sí, o, bien, o vino sí, sin bien, informe bien. de tráfico. Es que en ese informe, en esa valoración y en esas mediciones del tráfico que habían en ese informe, eh, se decía, eran no recuerdo exactamente los días porque el informe no lo tengo a mano, pero eran, se habían realizado un, unas mediciones en unos días que no son nada significativos porque es que no, había ni, no habían empezado ni los cursos escolares, o sea, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, pues bueno, eh, tenemos mucha gente que va desde Reina Victoria para la zona de Altavis y que tienen que atravesar, tienen que pasar por el centro y que tienen que desviarse por todas esas calles que ahora mismo son las que están saturadas. Ustedes eh, ayer mismo ya reclamaban también otros puntos calientes que hay para el tráfico en el municipio, como el eterno problema de la rotonda del Aljub. -Yup. Siguen los atascos. ¿Ustedes sig siguen proponiendo que la mejor solución es... ¿Habilitar otra vía de servicio para la rotonda? Exactamente. Nosotros hace un año eh, presentamos una moción con unos, unas modificaciones alternativas para desviar tráfico desde la rotonda de la Aljub y desde entonces, hasta fecha de hoy, no se ha hecho absolutamente nada. Lo único que se sacó fue un compromiso por parte de la concejal de movilidad, Esther Viet, diciendo que se iba… A, a contratar una consultoría externa para que evaluara la situación y que diese las soluciones eh, más beneficiosas. Pero desde aquel momento nada sabemos y nada se ha hecho. Nos encontramos en la misma situación que nos hemos encontrado siempre, que es que se aprueban mociones eh, con situaciones eh, que son eh, críticas para nuestro municipio y a las que no se le da solución. Y este es un claro ejemplo de ello. El tráfico es un grave problema. Eh, han anunciado desde el equipo de gobierno que llevan trabajando años en un plan de movilidad eh, para hacer sostenible eh, esta ciudad. ¿Ustedes ya lo tienen, ese plan de movilidad? ¿Conocen los detalles? No, no, no. Nosotros no se nos han trasladado todavía los detalles de este plan de movilidad en el que se supone que están trabajando, como bien ha dicho, desde hace muchos años, pero ahí está. Eh, no piensa que puede ser factible realizar una ciudad sostenible con el tráfico que hay en la actualidad bueno con un buen estudio eh, con un gran trabajo de campo y haciendo las cosas como hay que hacerlas yo considero que sí que se puede hacer pero empezando la casa por el tejado por supuestísimo que no eh, ahora mismo se van a eliminar muchas plazas de aparcamiento eh, se van a eliminar muchas vías eh, de tránsito que y no es que estemos en contra de la peatonalización del centro. Lo que pasa es que yo considero que antes de peatonalizar eh, hay que adaptar la situación. Por ejemplo, ahora se ha empezado a peatonalizar el centro eh, hace un mes y de repente nos hemos encontrado esta semana que hay ocho zonas digo, ocho puntos diferentes en los cuales se están haciendo obras. Prácticamente no se ha notificado ni se ha comunicado, con lo cual eh, los atascos que se están produciendo eh, son innumerables y entonces yo creo pues, que hay que hacer las cosas poco a poco y bien hechas y teniendo en cuenta… Eh, las consecuencias de tomar esas medidas, de adoptar esas medidas. Lo que no puedes hacer es cortar ocho vías del municipio que dan, que la mayoría de ellas comunican con la misma zona y hacerlo todo a la misma vez eh, sin tener un plan alternativo de desvío. Cuando la gente nos está llamando pues que al final no saben por dónde desviarse, que se están encontrando con grandes atascos, etcétera. ¿Qué van a hacer ustedes? Eh, porque el alcalde ayer anunció que van a retomar esas reuniones con los portavoces políticos para reconstruir esta ciudad por todo lo que nos ha quitado el COVID. Pero el tráfico, evidentemente, es, una, es un problema. ¿Qué, pues qué, ese, qué... ese será uno de los temas que habrá que abordar en esas reuniones a las que nos ha convocado el alcalde, a cada uno de los portavoces del municipio. Es uno de los temas pues, que se plantearán. Uh -huh. O sea, para ustedes están en su agenda como una prioridad. Se lo digo porque también eh, el plan centro ha comenzado. Se ha dicho que ya llevan en ocho puntos de la zona centro hay obras. ...para modernizar uh -huh. este espacio, para cerrarlo al tráfico... ...para obras que han restado plazas de aparcamiento... ...es necesario la construcción de parkings subterráneos... ...ya el alcalde anunció uno junto al mercado provisional... ...porque quieren convertir este mercado provisional en definitivo... ...con un aparcamiento en José María Buc... ...quieren rescindir el contrato con la Partisa... ...dijo el alcalde esta misma semana y que eh, pues someter a una consulta de expertos la construcción o la actuación que se debe afrontar en el viejo mercado central. ¿Y qué, valora, ¿Qué valoración hace usted de las declaraciones, de la decisión adoptada por parte del equipo de gobierno sobre el mercado central? Bueno, vamos a, vamos a enfocar el tema. En primer lugar, desde 2015 tenemos el problema del mercado central sobre la mesa. Estamos en 2020 y no se ha tomado ninguna decisión. En el momento en que se hizo el mercado provisional, los que ahora están en el equipo de gobierno se echaron las manos a la cabeza diciendo que eso no se podía mantener donde estaba porque no era un lugar adecuado y porque no estaba permitido. Ahora el alcalde anuncia que sí, que lo va a transformar en definitivo, pues que habrá que modificar el plan de, el plan de ordenación y que ahí se va a construir un... Un parking. Entonces, eh, ¿dónde estamos? ¿Dónde estábamos? Ahora ya hay que, se va a tirar el mercado, el mercado central, no se va a tirar. Es decir, donde dije, digo, digo, digo, lo, lo que no valía entonces ahora vale porque están ellos. Ahora, después de cinco o seis años, nos planteamos eh, hacer un concurso de ideas para ver cuál es la mejor solución. Si tenían tan claro que, se iba, que no querían seguir con este proyecto, que es además. Eh, lo que tiene claro el equipo de gobierno, tanto en la, la anterior legislatura como en la actual. Había que esperar a 2020 para plantear que lo que querían hacer era un concurso de ideas para de decidir lo que se hacía con el mercado central. Cuando tenemos el centro destrozado, ahora estamos con la peatonalización de la corredora y justo en la calle paralela tenemos un desastre totalmente abandonado. Eso es lo que quiere el equipo de gobierno. Ahora se lo plantea. Yo considero que esta decisión la tenía que haber tomado hace mucho tiempo. ¿Ustedes apoyarán esa modificación del plan general para convertir el provisional en definitivo? ¿Creen que esa es la solución? Pues bueno, habrá que verla y habrá que ver lo que se nos plantea por parte del equipo de gobierno y entonces tomaremos la decisión que tengamos que tomar. Yo ahora mismo eh, todavía no, tengo, no he hablado con el alcalde para ver el planteamiento que hace. Pues además, tenemos, es que estamos viendo, eh, estamos viendo una situación de abandono total. Está, hace poco se denunciaba también eh, la proliferación de ratas por toda la zona centro, o sea, es que hay que tomar decisiones ya. El alcalde dijo que quiere reunirse cuanto antes con la Dirección General de Patrimonio, con la aprobación de la Junta de Gobierno de esa restricción del contrato para decir a Consellería que de una vez por todas resuelva el recurso de la empresa parcisa, porque no tiene ningún sentido eh, demorar más este asunto de las catas arqueológicas porque sí. se va a rescindir el contrato. Confía en que esa reunión con la dirección general de patrimonio pueda ya acabar con, eh, con ese foco de suciedad que hay en el viejo mercado? Pues no lo sé. La verdad es que tengo mis dudas, pero bueno, eh, la, la, la confianza es lo último que se pierde, ¿no? Yo creo que, que bueno que hay que hacer, que hay que intentar luchar porque porque esa, que esta situación acabe cuanto antes y bueno en lo que esté en nuestra mano intentaremos. ...intentaremos ver qué, qué se puede hacer... ...pero claro, tampoco está en... ...tampoco está en, nuestra, en nuestro lado... Es, lo, son, ...es patrimonio y el equipo de gobierno... ...los que tienen que decidir. Y en cuanto a la polémica del Palacio de Congresos... Eh, ...las declaraciones del alcalde... ...su defensa que hizo sobre... ...el solar de Highton para ubicar allí... ...el centro de congresos... ...y sobre la decisión de encargar... ...ese informe técnico de la Universidad Miguel Hernández... Eh, por parte de los agentes sociales de esta ciudad y empresariales para ver la viabilidad de este centro de congresos, el alcalde afirmó que ese informe lo rechazó prácticamente, dijo que ningún informe técnico puede sustituir la voluntad política de su gobierno para construir en Highton, en Carrús, en la mejor ubicación, el Palacio de Congresos. Desde Ciudadanos, ¿ustedes qué postura apoyan? Bueno, a mí me parecen unas declaraciones totalmente desafortunadas las del alcalde. Eh, dejar eh, a la altura de… Del, del, del, vamos, eh, dejar los informes técnicos, eh, que ha, desde mi punto de vista es lo más importante a la hora de tomar decisiones políticas, eh, es como no valorar para nada la situación el trabajo de los propios empleados del ayuntamiento o de, o de los estudios que se realicen eh, de manera externa. Lo que está claro es que siempre un informe técnico que valore la situación, que dé lo, los pros y los contras de, de realizar una determinada actuación en un sitio o en otro, eh, creo que son más importantes que la voluntad política, porque al final los técnicos son los que saben y los que tienen el conocimiento eh, profesional eh, de la situación y por lo tanto siempre yo considero que el político siempre debe de guiarse y debe de escuchar al técnico y no solo al técnico, sino al final es a los empresarios y a, toda la, y a todo el tejido social de la ciudad que está en contra de, de esta actuación, entonces eh, pues uno no puede tomar las, las decisiones cerrando, tapándose los ojos y mirando a otro lado, tiene que también eh, eh, consensuar y valorar con el resto de, de agentes implicados la situación lo que no puedo hacer es presumir Que eh, tú eres un alcalde eh, que te basas en el consenso para luego eh, pasar el rodillo y hacer lo que tú consideras que tienes que hacer sin tener en cuenta a nada ni a nadie. Y otro de los asuntos también importantes en los que ya se encuentra trabajando el equipo de gobierno es en la elaboración de los presupuestos para 2021. Parece que ya se va a poder hacer uso del superávit de 2019 con el fin de destinarlo a inversión, a las necesidades de, la, de esta ciudad y no a, a pagar deuda. El alcalde anunció que los presupuestos, o mejor, la concejal de gestión tributaria anunció que los presupuestos se quieren aprobar en noviembre. Y, evidentemente, hablaron de congelar eh, los impuestos. ¿Ustedes van a aprobar esos presupuestos? Consideran, Supongo que van a trabajar ahora con, en estas reuniones que va a retomar el alcalde con los portavoces políticos en ellos, en realizar unos presupuestos a la altura de las circunstancias. Bueno, nos tendrán que dar traslado esos presupuestos. Nosotros también pues, eh, aportaremos lo que consideremos que sea necesario. Eh, se, se intentará negociar y se, se intentará hablar con el equipo de gobierno para ver cómo está la situación. Pero, desde luego, eh, no se puede dar por hecho ni que vamos, a aprobar, que vamos a aprobarlos, puesto que ni tan siquiera los hemos visto. Tendremos que verlos y valorarlos. Pero, ¿cuáles hay condiciones para aprobar estos presupuestos? El, el Partido Popular ya ha puesto las suyas. Ha dicho que… O hay baja de impuestos o no hay eh, un voto favorable a los presupuestos. De todas formas, al equipo de gobierno ya no le vale eh, los votos de la oposición porque tienen mayoría absoluta, compromiso y PSOE. Efectivamente, es que, independientemente de que nosotros votemos a favor o en contra, o incluso que nos abstengamos, esos presupuestos saldrán adelante, puesto que ellos no necesitan a la oposición para aprobar los mismos. Pero sí que es cierto que se deben de dar una serie de requisitos. Efectivamente, ahora nos encontramos en una situación muy complicada en la que. Pese a que por parte del equipo de gobierno se, se habló de contención, ¿no? De no subirlos, de mantenerlos congelados, pues sí que hay determinadas determinados impuestos, determinadas tasas, etcétera, que habrá que valorar si se bajan eh, por la situación económica en la que nos encontramos eh, con la crisis, por, de, derivada de la crisis del Covid. Pero ustedes desde Ciudadanos consideran que se pueden bajar los impuestos ahora que el gobierno ha permitido hacer uso de los ahorros a los ayuntamientos? Bueno, pues ahora ahora tendremos más capacidad ¿No? Ahora tenemos más capacidad económica eh, para poder eh, distribuir ese dinero conforme consideremos que es necesario. Por lo tanto, ya no vale la excusa de que, es que si bajas los impuestos tienes menos ingresos, porque tú ahora mismo tienes un remanente con el cual puedes disponer para hacer determinadas inversiones. Entonces, pues habrá que ver eh, cuáles son los motivos que nos dan y cuáles son esos presupuestos que nos plantean, que parece ser que van a ser unos presupuestos verdes y sostenibles, por lo que se anunció por parte del equipo de Gobierno. Pues tendremos tiempo para hablar de ese debate presupuestario, porque uh -huh. si en noviembre quieren aprobarlo, esto significa que muy pronto eh, estarán… Estarán a trabajar en ello. Efectivamente, y estarán debatiendo en el pleno del próximo mes como muy tarde sobre esas ordenanzas fiscales sobre la política fiscal pues muchísimas Exacto. gracias Eva Crisol, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos por atender la llamada del programa La Glorieta Muchas gracias a ti Rosmari, un saludo 101.4 tele Radio Marca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 101.4 Tele Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Hemos entrado de lleno ya en la segunda hora del programa La Glorieta. A partir de las 10 de la mañana damos la bienvenida a los telespectadores, a quienes nos siguen aquí en el 101.4 de Telech en Radio Marca por nuestra señal de Teleelche. A ellos les decimos bienvenidos a este programa que comenzó a las 9 de la mañana y lo hizo hablando con la presidenta de la patronal del turismo, de la Asociación de Empresas Turísticas del Chester, Guilaber, sobre la situación por la que están atravesando... ...los hoteles en la ciudad, una situación que no es buena... ...ya que en nada ayuda que España sea el país de Europa... ...con peores cifras de contagios de coronavirus. También acabamos ahora de hablar con la portavoz... ...del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol... ...nos ha hecho una valoración del inicio del curso político... ...y ahora queremos hablar del inicio de otro curso, el escolar que mantiene ocupadísimos a los miembros del gobierno local, pero también del gobierno autonómico. Hoy mismo hay una rueda de prensa de las concejales de Sanidad y de Educación para hablar sobre las medidas que se van a poner en marcha en todos los centros educativos para controlar mejor los accesos y evitar los contagios. Las medidas higiénico-sanitarias y sociales deben aplicarse, deben funcionar ahora que ya adelantábamos ayer, ahora que se han detectado los primeros casos de COVID en las aulas de los colegios. Pues bien, vamos en la siguiente entrevista, vamos a hablar, nos vamos a la pedanía de Torrellano, donde estuvo el Partido Popular el pasado martes, creo recordar, porque eh, recogió ...las impresiones de los padres y madres del Colegio La Paz de Torrellano. Así que queremos hablar con el presidente de la AMPA de este colegio... ...Juan Carlos Mojica, para que nos hable o nos diga mejor... ...su valoración del inicio del curso escolar. ¿Y por qué hemos elegido el Colegio La Paz de Torrellano? Porque llevan décadas esperando a que se cumplan las promesas... ...que han repetido en los eh, gobiernos sucesivos... Y ahora tenían sobre la mesa una promesa realizada por parte del gobierno valenciano y del gobierno local. Y era empezar ya en este curso las obras para construir un nuevo colegio en Torrellano. Porque la situación del actual, el estado en que se encuentra el actual, hace que las clases pues casi, casi no se puedan dar en condiciones. Juan Carlos Mojica, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es el, ¿cómo ha sido el inicio del curso escolar en este colegio, en la PADE de Torrellano? Pues el inicio del curso escolar, imagino que habrá sido un poco como, como todos, eh, adaptándote a la situación nueva, nosotros pues también con un poquito de carencias de espacio, pues la verdad es que nos hemos podido adaptar eh, lo mejor que hemos podido. Ya te digo, los primeros días sí que ha sido un poquito... Un, un caos, porque claro, controlar a los niños seis meses sin verse muchos de ellos y, y vamos, con las normas nuevas que hay tanto de limpieza, entrada de escalonadas y todo, pues los primeros días sí que fue un poquito, pues, no un caos, pero sí que fue un poquito raro, pero vamos, que en principio, eh, una semana después, está todo funcionando medianamente dentro de lo que cabe correctamente. Pues vamos a hablar entonces de los eh, compromisos, de las promesas, de los cumplimientos. Eh... ¿La hoja de ruta que el Gobierno valenciano les puso sobre la mesa en la última reunión se está cumpliendo? Se, se está cumpliendo, sí y, o sea, sí y no. Sobre lo, que es el, sobre lo que son las palabras o la promesa que se dio, eh, todavía estamos en las fechas. Pero hay hechos que ya se tendrían que estar produciendo y que de momento no están llegando. Estamos hablando de la, de la licencia de obra que en un principio se tenía que haber concedido o sea se tenía que haber pedido en enero y no se pidió hasta el 30 de junio y ahora parece que este viernes se va a conceder o sea desde el 30 de junio hasta ahora han pasado dos meses y medio para la para conceder la licencia de ya te digo parece ser que mañana la junta de gobierno la va la va por fin a, a aceptar no a tramitar eh, eso es un paso indispensable para lo que es la licitación del proyecto que esa es otra, el proyecto debería haber estado terminado para finales de junio, y ahora mismo desconocemos en qué situación se encuentra, si está ya terminado completamente, si ha pasado los trámites de abogacía, si está para salir ya la plataforma de licitación, eh, todo eso lo desconocemos también. También tenemos el tema de la instalación de las prefabricadas, que sí que ha salido la licitación a concurso, pero de momento está sin adjudicar y estamos a 15 días vista de que empiece el mes de octubre, que teóricamente es cuando se tiene que empezar a instalar esas prefabricadas. Y de momento desconocemos la ciencia cierta qué empresa es la que va, la que va a hacerse con, ese, vamos, con esa licitación. Te digo que son cosas que, que ya se deberían de estar, eh, 15 de septiembre ya se debería de, de haber avanzado algo más en todo esto. ¿Y qué van a hacer a la vista de cómo van los trámites? Pues, a la vista de cómo van los trámites, lo único que estamos haciendo ahora es eh, estar preguntando que cómo va todo. Otra cosa es que, en realidad, eh, no podemos hacer. Estamos dentro de unas fechas que ellos han marcado. El problema y la incertidumbre que nosotros tenemos es que esas fechas, llegadas a esas fechas, pase lo que nos lleva pasando durante nuestros últimos dos o tres años, ¿no? Que es que en enero, eh, vamos, en enero vas a tener esto, esto y esto. Llega enero y eso se traslada a abril y de abril, pues, eh, te hago una de lo que te he dicho lo hago, y luego lo otro pasa a septiembre. Entonces, nosotros ahora mismo, la incertidumbre que tengamos es que llegue ahora mismo octubre y ocurra lo que está ocurriendo hasta mm. ahora. Que en octubre nos digan que esas licitaciones no se pueden hacer, que no va a dar tiempo, que lo vamos a hacer en enero. Eh, el, por ejemplo, esta semana pasada, el Grupo Socialista anunció que el, el derribo del colegio se iba a producir este año. O sea, y eso es... Eh, que es una de las cosas que a nosotros esta última semana nos tiene indignados. ¿no? Y es que eso es materialmente imposible que el derribo del colegio se produzca este año. Primera, porque hay que hacer un traslado del colegio, que hay que hacerlo en Navidades. Segunda, porque para hacer ese traslado tienen que estar las prefabricadas. Y tercera, porque hace falta no solo la licitación, sino adjudicar esa licitación. Y un proceso de licitación de este tipo pues se puede llevar perfectamente entre un mínimo de cuatro meses se puede llevar perfectamente, con lo cual no cuadra que algo que no está en la plataforma de licitación ahora mismo se vaya a adjudicar y se pueda ejecutar ya el derribo de obra este año. Pues para... También tenemos noticias de que hay 70 millones de euros que se han quitado de lo que es el, el plan de construcción de colegios, eh, se ha quitado para el tema del COVID. Entonces, es un cúmulo de circunstancias que hace que… Te haga, te haga dudar de que pueda llegar ahora el último trimestre y que todo esto que nos han dicho se pueda ir ejecutando. Esto último que acaba de apuntar eh, sí que salta todas las alarmas. Eh, ¿Por qué saben ustedes que ha habido ese recorte de 70 millones de euros del plan Edifican ¿Por los medios de comunicación o porque algún responsable autonómico les ha adelantado que ha, que por los, ha tenido que haber recortes? los recor medios de comunicación. Pero lo van por a tener. de comunicación. No. ellos vamos pre preguntarnos si sí que queremos preguntarlo también si dentro de esos 70 millones eh, eh, es, entramos nosotros en esa quita o no entramos nosotros en esa quita. Es una de las preguntas que queremos hacer porque ya no solo se han hecho eco los medios de comunicación, sino que ellos han, o sea, a través de redes sociales lo han, o sea, lo han reafirmado, ¿no? Pero directamente no tenemos una noticia de ellos que eso también le hemos preguntado si este año por fin vamos a estar en los presupuestos generales de, o sea, en los presupuestos de la Generalitat que eso es eh, fundamental, porque no, no, estar nominativamente en esos presupuestos es que entras en, vamos, para, para adjudicarse este año y poder empezar el año próximo. Pues para recapitular eh, por todo lo que ha dicho, que es mucha la información, Usted acaba de decir que la licitación, vamos por partes, ustedes dicen que es materialmente imposible derribar el colegio, la paz de Torrellano, como dijo el equipo de gobierno este año, porque primero hay que trasladar, pero ¿el traslado que estaba? ¿Previsto para el mes de octubre? No, el traslado está previsto para el mes de diciembre. En ¿Eh? el mes de octubre es cuando debería empezarse la instalación de prefabricadas, que aproximadamente tarda un par de meses en hacer esa instalación en el... Vamos, en la plataforma que se ha creado en el Polideportivo. Sí, cierto. La, pero la licitación, usted ha, ha apuntado que no está adjudicada. No hay adjudicación Exacto. de momento no, a no 17 hay. de septiembre sobre las obras de construcción de las aulas prefabricadas. Supongo que este proyecto tendrá un plazo de ejecución muy corto. Porque si en diciembre las navidades hay que aprovecharlas para trasladar a todos los escolares, supongo que será de dos meses la instalación de las aulas. Exacto. Las prefabricadas, lo que no, bueno, nos, nos comentaron desde consellerías, es que la instalación de las mismas se llevaría aproximadamente unos dos meses. Eh, dos meses que, bueno, todos conocemos cómo funciona. Eh, son dos meses sobre el papel, luego sería claro. algo más. Entonces, para poder ese, hacer ese traslado a, a principios, perdón, a finales de, de uh -huh. diciembre, pues casi que se, se necesitaría empezar eh, prácticamente o final de septiembre, principio uh -huh. de octubre. Y cuando ha dicho que en este mañana mismo se aprobará la licencia de obra, ¿la ¿licencia de obra para qué? ¿Para las aulas o para el colegio? Para el derribo del colegio y para el derribo del colegio y nueva construcción. Uh -huh. Con lo que ese es proyecto. Es necesario ese trámite para, para poder sacar la licitación. Porque el compromiso era comenzar, una vez trasladados los niños y las niñas a las aulas prefabricadas, comenzar el derribo en enero Correcto. de 2021. Ese, efectivamente, ese era el compromiso. El compromiso era haber sacado la licitación, ahora durante este mes de septiembre, principios de octubre, y llevarse eso, unos tres cuatro meses, la licitación para hacer una adjudicación en enero y en febrero poder empezar aproximadamente, esas son las, las fechas que, que hablamos, en febrero empezar con lo que era el derribo y el el derribo la nueva construcción del colegio. Pues les toca les toca hacer un seguimiento de los plazos para que se cumplan, estar encima, reclamar, pero sobre todo les toca también preguntar por ese recorte importante que va a sufrir el plan Edifican, porque es lógico que se necesita dinero para pagar pues, las facturas que nos ha dejado y que nos está dejando el COVID. Juan Carlos Mojica, presidente del, AMPA, de la, del Colegio La Paz de Torrellano, gracias por toda esta información y que tengan suerte y que se cumplan, sí, se gracias cumplan gracias los compromisos. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Telehealth Radio Marca. ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana, tenemos casi 25 grados de temperatura y antes de iniciar nuestra ronda de noticias, vamos con la música de Huracán Ramírez. Sabes cómo hacer para alegrarme el día, dices que sonreír. I'm de sensaciones positivas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 Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es encuentra tu coche ideal llévate un Kia Niro híbrido por tan solo 14.900 euros o un fabuloso Mini Cooper D por tan solo 13.500 euros es tu momento descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción encuéntranos en Sor José Alcorta 37 en Elche y en Walscar.es 101.4 Tele Radio Marca La Glorieta con Rosmar Alonso. Son las 10 y 21 minutos de la mañana y es tiempo para la información local. Ya tenemos con nosotros a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. ¿Cómo se presenta este jueves 17 de septiembre? Bueno, pues eh, un jueves cargadito de previsiones desde primera hora de la mañana. El eh, concejal de comercio, Felipe Sánchez, eh, informará sobre novedades en torno a la nueva edición de la fireta del Camp Delch. Uh -huh. Además, el alcalde y la edil de movilidad, Esther 10, presentan los nuevos autobuses híbridos. También la edil de sanidad, junto con la de educación, informan sobre la creación de comisiones de seguimiento del COVID en las aulas. Importante rueda de prensa. Muy importante. Y luego, además, eh, la Edil de Fiestas presenta una campaña de solidaridad promovida por los entes festeros. Además de una rueda de prensa del portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Así que, bueno, una mañana ya para empezar, muy cargadita de previsiones. Y de noticias, ¿tenemos algo más? Bueno, pues lo más destacado sigue siendo bueno esa vuelta eh, a las aulas con esos... Cuatro casos ya que conocemos uh -huh. en cuatro centros eh, de la ciudad. Y bueno, desde los diferentes eh, centros educativos están activando los protocolos para evitar la propagación del COVID. Y relacionado con esto también, eh, señalaban ayer, bueno, el lunes empezó el curso en las escuelas infantiles municipales y el miedo al contagio en las aulas pues ha provocado un descenso uh -huh. En el número de matriculaciones, y por eso todavía eh, quedan plazas libres en las aulas de dos años, en las escuelas de Carrus y también en la de Rosa Fernández. Uh -huh. Y bueno, pues ya, so, so, siguiendo con educación, comentarte claro. bueno, una denuncia que hacían los padres ah, del sí, colegio del, del palmeral, Sí, ayer hablamos de la denuncia. La suciedad, que está bueno, resuelta. Ya está, porque se ya está resuelta, aunque bueno, la edil de educación. Uh -huh. señaló que, bueno, que la intención es actuar entre todos uh -huh. los agentes implicados para intentar solucionarlo. Claro. Marga, eh, al hilo de la vuelta al, a las clases en los colegios, precisamente nuestro compañero Daniel González ya tiene preparado eh, su programa El Análisis, es. de este mismo jueves. Sí, esta noche se estrena la quinta temporada de El Análisis, dirigido por nuestro compañero Daniel González y en este primer programa precisamente se va a hablar sobre la vuelta a las aulas y se plantearán cuestiones como los protocolos de consellería frente al coronavirus, la nueva organización de las aulas con los llamados grupos burbuja o las actividades extraoscolares. Como invitados asistirán directores de colegios e institutos de la ciudad, el portavoz de la FAPA, Gabriel Miro y de profesores. Así que, bueno, a partir de las diez y cuarto, después del Telenit, primer programa de la quinta temporada de la ANAIS. Y, por cierto, ayer estuviste en la reunión con el comisario provincial, el nuevo comisario provincial. ¿Qué hay del comisario local? Bueno, pues eh, el nuevo comisario provincial tomó posesión el pasado mes de marzo y debido bueno, pues, al decreto del estado de alarma no había podido todavía reunirse con el alcalde. Lo hizo ayer eh, Ignacio del Olmo y también estuvo el eh, comisario local Pedro Mont Montore. Y bueno, pues el alcalde, después de la reunión, bueno, pues volvió a destacar que el, los niveles de delincuencia en Elche son bajos y pues reiteró que Elche es una ciudad segura. Lo dijo el alcalde dijo a... tras la reunión con los responsables de la, con es. de la Policía Nacional. Pues Marga, muchísimas gracias por este repaso de las noticias, por las previsiones y hay, como siempre, mucho trabajo. Mucho más. Así que a la una contaremos estas previsiones y todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la mañana. Y, pues, por supuesto, a las nueve y media, todas las imágenes en el Telenit. Y lo importante... A minuto a minuto en la web. Por supuesto, en la en web. Cualquier actualización estará allí. telech.es. Marga García, volvemos a verte y a escucharte a la una del mediodía. Hasta luego. Gracias. Nosotros continuamos esta ronda de noticias con uh, la sintonía deportiva para dar paso a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol anunció ayer el tercer fichaje para esta temporada en Primera División. Se trata del extremo izquierdo Tete Morente, que firma por cuatro próximas temporadas. Tiene 23 años, procede del Málaga y el Elche ha pagado medio millón de euros por su cláusula de rescisión. Un duro palo para el club blanquiazul a nivel deportivo y económico, porque también tendrá que compartir parte de la cláusula con el Lugo. El jugador gaditano empezó en el fútbol profesional con el Atlético Baleares en segunda B y dio el salto al fútbol profesional con el Nastic de Tarragona. Tras dos temporadas con el conjunto catalán, estuvo otras dos con el Lugo en segunda división hasta fichar con el Málaga a mitad de la temporada pasada. Por tanto, Tete Morente, que ayer ya dedicó sus primeras palabras mostrándose muy agradecido por el fichaje del Elche Club de Fútbol, firma para las cuatro próximas temporadas y aunque es extremo derecho suele jugar a pierna cambiada y será eh, la competencia de Fidel Chávez en ese lateral izquierdo. El próximo en llegar podría ser otro jugador del Málaga y es que el Elche ha pescado en aguas revueltas, el Málaga que ha mandado al ERE a muchos futbolistas y que por ello los deja libres. Es el caso de Miguel Ángel Cifuentes, Cifu que es conocido para la afición blanquiverde, puesto que jugó ya en el Elche y en el Ilcitano. A partir de ahí, aventuras en el Girona, Albacete, Málaga, y que eh, llegaría libre a la disciplina blanquiverde para eh, jugar como lateral derecho. Y otro que interesa y mucho a la dirección deportiva del club es Raúl Guti, una de las perlas del conjunto zaragocista. El Elche... Le ha ofrecido tres millones y medio de euros por la rescisión de su contrato, aunque no se acerca a los cuatro y medio, que es lo que ha ofrecido el Almería. De hecho, el martes el Zaragoza y Guti estaban ya de acuerdo en firmar por el Almería, pero... El hecho de que el Elche se haya metido por en medio ha hecho dudar a Raúl Guti que quiere jugar en primera división. El joven futbolista de 23 años es canterano del Zaragoza donde ha crecido como futbolista hasta convertirse en uno de los mejores, del club, en uno de los mejores jugadores del club maño durante la temporada pasada. Ahora quiere jugar en primera división y desde luego el Elche sería una buena estación. Buenos días.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 Muy buenos días con la aproximación de la borrasca atlántica a la península. La jornada estará marcada por un mayor aporte de nubosidad. De hecho, durante esta madrugada hemos tenido cielos nubosos que nos han dejado temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 21 o 22 grados. Noche tropical la que hemos tenido en la ciudad una mínima que ha rondado los 22 grados, 23 en Santa Pola y en Tabarca durante buena parte de la madrugada la temperatura no bajó de los 25 grados. Una noche ecuatorial. Para esta mañana, paso de abundante nubosidad situación de viento en calma a primeras horas conforme vaya avanzando la mañana, se activará el viento flojo de componente marítima. Por la tarde a ratos tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, incluso se podría escapar alguna gota, viento flojo de sureste, rachas en torno a los 25-30 km por hora y temperaturas que con el efecto de la nubosidad irán a la baja en buena parte del territorio, máximas que van a rondar los 29-30 grados. Mañana viernes será la jornada de mayor inestabilidad atmosférica, paso de abundante nubosidad durante buena parte del día, incluso podríamos llegar a tener cielos muy nubosos durante la segunda mitad esperamos algunas precipitaciones muy puntuales. En principio, poca cosa el viento de componente marítima, temperaturas en descenso máximas que van a rondar los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad, con el efecto de la nubosidad, no van a bajar de los 22 grados. Para el fin de semana, mayor estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos, aunque seguiremos viendo algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto. Temperaturas que se Se recuperan 29 grados de máxima para el sábado y 30 para el domingo los primeros días de la semana que viene marcados por el paso de algún intervalo puntual de nubosidad y temperaturas en torno a los 28 29 grados hasta luego 101.4 teleelch radio marca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 24 años cuidando de ti. Pues con el Fogón Ilicitano comenzamos el Rincón Gastronómico de Manoli Guilaber. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros, ¿qué tal? Retomamos. ¿Cuánto tiempo vernos? Desde luego, te echaba de menos. Sobre todo, ¿sabes, ¿sabes qué? Tu sonrisa. Ay, bueno, yo la tuya. <risa> y la sonrisa de otra persona que tenemos, que aunque no le vemos la sonrisa, pero seguro que la tiene puesta, como es Nieves, que, la directora sí. del Fogón Ilicitano. Que hoy la, la hemos castigado, ¿no? Sí, ¿No sí, ha venido? sí, sí, hoy le hemos puesto cara a la pared, hoy, <risa> hoy tenemos una invitada que nos va a presentar enseguida, pero es que Nieves, este verano ha sido bueno, de muchísimo trabajo y hemos hecho, aunque tú no estabas, hemos hecho un pequeño periplo por uh -huh. los diferentes establecimientos eh, hace dos semanas estuve con Nieves interviniendo desde el local del centro, el que uh -huh. está en la calle Camilo Flamarión. a la semana siguiente nos fuimos a donde se cuece todo, que es el, el establecimiento más veterano el que está en el sector quinto, y ahora nos vamos al más joven de los tres establecimientos el que está en el parque industrial de Torrellano. Nieves, buenos días Hola, buenos días compañeras ¿Qué tal estáis? ¿Ves cómo está sonriendo? Se le nota <risa> Sí, se le nota Y las noticias no han sido buenas Porque las patronales de hostelería y de servicios Dijeron que en el parque empresarial Los restaurantes eh, pues, pues, se pueden cerrar sí, No sí. sé si al restaurante Fogón y no. ...le está perjudicando esa prohibición de algunas empresas, de las grandes empresas... ...de que sus trabajadores no salgan en su tiempo de descanso a comer... A comer ...como medida para prevenir los contagios. Ya, pero es que desde el fogón van y te lo llevan, ¿no? No, no ningún problema. Ha sido lista, sí, sí. Y ves, pues ahí está la pregunta, ¿cómo están las cosas por allí? Sí, pues la verdad es que sí, también muy perjudicados por todo esto. ¿Qué te voy a, qué te voy a decir? O sea, estamos al 50% de rendimiento... Sí que es verdad que nosotros entregamos a empresas a domicilio, entonces un poquito, pues eso no, nos alivia un poco, pero si no estaríamos en la misma situación que están el resto de compañeros de la restauración. O es sea, una situación muy muy complicada y bueno siempre intentando, ya sabes Manoli, pues aquí hemos puesto nuestro servicio de café para intentar pues que las personas que tengan, quieren, necesitan el servicio y que tienen que comer allí fuera de casa, pues intentar completarlo y que tengan todo lo, lo necesario para comer a gusto. ...ya que están allí y están en, de forma presencial... ...pues por lo menos que, que, no, que no les falte nada... ...o por lo menos intentarlo. Yo me imagino, Nieves, que al ser un establecimiento de gastronomía... ...para llevar, que está ubicado en una zona industrial... ...el tipo de alimentación que se come cuando uno está trabajando... ...tiene que ser diferente, ¿no? ¿Qué consejos les das tú a tus clientes? Pues sí, es así cuando estamos trabajando, estamos trabajando todo el día y además tenemos que eh, parar un ratito, porque aquí la característica también es que las personas que trabajan aquí no se desplazan a casa porque les lleva mucho tiempo, entonces siempre se prefiere terminar antes de trabajar para poder aprovechar la tarde, pero eso es sacrificar la hora de la comida, de comer en tu casa, de comer con tu familia, entonces eh, hay que comer bien. Sobre todo eh, que tú comas, te quedes sin hambre, pero eh, sigas ligero, sigues estando ligero para poder eh, seguir con tu trabajo y continuar desarrollando la tarea hasta, hasta la hora de, de finalizar, de terminar. Entonces, eh, sobre todo muchos platos frescos. Eh, ahora en invierno se valora muchísimo allí también la comida caliente, pero tiene que ser un plato caliente que entre bien pero que no nos de, que nos sacie pero que no nos deje llenos porque tenemos que tener en cuenta siempre que hay que seguir trabajando se come en poco tiempo Y además, eh, tiene que eh, sentarte bien, tienes que quedarte bien cuando comes. Comida saludable, bueno. como siempre la que tenéis en, en el Fogón Ilicitano, más importante que nunca cuando se trabaja. Y, como decías, para que no te entre esa pesadez y esas ganas de dormir la siesta más que de irte a trabajar. Bueno, Nieves, tenemos una invitada en el estudio que, que viene pues, bueno, desde el Fogón Ilicitano. Preséntanosla. Sí, pues mira, yo quería hablar esta semana de lo importante que es comunicar nuestro trabajo, comunicar lo que hacemos. Y que cuando tú decides comprar en un sitio o en otro, pues también el valorar qué es lo que te están ofreciendo. ¿Cuál es la diferencia de por qué compro aquí y no compro en otro sitio? Entonces, para ello necesitamos comunicarlo. Las personas eh, tenemos que tener esa información que necesitamos a la hora de elegir qué es lo que vamos a consumir y dónde. Entonces, eh, tenemos hoy a Ima, le he pedido que viniera, que estuviera allí, ya que yo no podía estar presente, eh, para contarnos un poquito. Ella es especialista en comunicación, es periodista y ella eh, dirige las redes sociales de, del Fogón. Entonces, es conocedora de todo el tema de comunicación, de cómo tenemos que hacer llegar esa información a las personas, porque aquí hay muchas cosas importantes, no solamente es la comida, sino quién te hace esa comida, cómo se hace, qué criterios tenemos. ...de selección, de producto, de platos, de personal... ...las personas que están elaborando ese plato... ...que tienen que ser profesionales... ...personas que vengan a trabajar con alegría... ...que se sientan satisfechas con el trabajo que desarrollan... ...entonces claro, todo eso va incluido en el precio... ...que una persona paga cuando se lleva un plato nuestro... ...no es solamente los ingredientes... ...sino es el, el hecho y la satisfacción de que estás dando trabajo a personas con tu compra, estás dando trabajo a personas que te valoran muchísimo y que están trabajando para ti con todo el cariño del mundo. Y nuestro trabajo no es fácil. Tenemos que trabajar eh, todos los días, incluidos si son festivos, si son domingos. Entonces, claro, a, eh, tenemos unos horarios, como a veces hemos comentado, de que no, no tenemos los horarios de, que tiene pues, la mayoría de personas. Eh, no podemos comer en familia, no podemos comer con las mismas, con las mismas horas. Entonces todo eso es un sacrificio, este es un trabajo sacrificado y entonces eh, poner en valor no solamente el producto y la comida, sino a todas esas personas que cada día están trabajando, estamos trabajando para hacerte llegar eso. Y que tengamos en cuenta que detrás de cada plato del Fogón hay todo un equipo de profesionales. Ima Lara, buenos días. Buenos días. Bueno, encantada de tenerte aquí con, con nosotros. Formáis un equipo muy, muy importante detrás de cada plato, como decíamos, del Fogón, entre los que estás tú como directora de comunicación. Decíamos que eres periodista. Bueno, cuéntanos en qué consiste tu trabajo, Ima en el Fogón. Bueno, como bien ha comentado Nieves, es muy importante comunicar a, a nuestros clientes, a, nos, a la comunidad que tenemos, eh, qué existe realmente Detrás del fogón, porque el fogón no solo cocina, como dice ella, no solo prepara platos, sino que detrás de de esa cocina hay personas, hay una filosofía de vida, hay una filosofía también que a mí me encanta eh, la que tiene Nieves, ¿no? de fomentar ese, el, el, el, tejido, el tejido económico de, de nuestra ciudad comprando en, en nuestro, nuestros comercios cercanos, ese kilómetro cero eh, Nieves también reconoce mucho a sus empleados, ¿no? el, ese valor ¿no? y como dice ellos para nosotros, los que vamos a comprar la comida pues nosotros comemos en nuestras horas y ellos no, ellos se sacrifican ¿no? sacrifican hasta el tiempo de estar con su familia por un trabajo, pero se sacrifica. Entonces, es importante que todo eso que se hace detrás del fogón, detrás de, de esos fogones, se comunique y sobre todo ahora, o sea, comunicar en tiempos de pandemia es necesario, es necesario, como decía Nieves, eh, que tengamos eh, el resto, tengamos eh, datos para elegir, ¿no? Y que no elijamos eh, o sea, de forma altruista ni, ni ligeramente, ¿no? Que que veamos qué, qué negocios ¿no? están ayudando no solo a darnos de comer, sino potenciando el resto ¿no? a, a, nivel, a nivel social. Entonces, yo animo a todos los negocios, que ahora la publicidad es necesaria, que, que todo el mundo, hablo también ahora mucho de, de escucha activa, ¿no? de qué está, qué está haciendo nuestro cliente, ¿no? qué necesita nuestro cliente, y que sepamos dárselo y que, y que comuniquemos con ese valor, ¿no? Que, que Nieves lo hace muy bien, ¿no? Yo encantada de trabajar con ella y de, y de ayudarla a comunicar porque, porque es una inspiración... Vamos, para mí es una mujer muy muy importante y que todos tenemos que tener ese referente en nuestra vida. Desde luego que sí. Muchas gracias. y a ti. A ti. <risa> bueno, además, Inma, eh, decías tú que en tiempos de pandemia es que la pandemia lo ha cambiado todo. todo ha dado todo. la vuelta, mm -hmm. un vuelco a nuestras vidas, a nuestros trabajos, a nuestra forma de, de, de, de vivir. ¿no? Eh, ¿La comunicación también ha, ha cambiado con Mucho, esta pandemia? Muchísimo. Eh, bueno, los que nos dedicamos a, a comunicación siempre leemos estudios ¿no? del comportamiento del usuario y cuando nos confinaron, pues el comportamiento del usuario cambió drásticamente, todos esos informes no, el big data, sabían perfectamente qué hacíamos cuando entrábamos en una web, qué comprábamos, eh, todo eso ha cambiado totalmente porque las necesidades del, de nuestro, del usuario han cambiado, ¿no? Entonces eh, es importante escucharles es importante saber dentro de las necesidades que podamos tener en la empresa y que podamos ofrecérselo, pero es importante escuchar ¿no? Hay un sector de la población que son los mayores de 50, que eran poco tecnológicos Pero, sin embargo, han sido los que más en el confinamiento pues, han cogido sus móviles y eh, pues, han hablado con su familia, han hecho videollamadas. Yo, mi madre, que es mayor, con 65 años, pues hacía hacer la Bueno, la videollamada. videollamada ha sido protagonista de claro. todas las casas. Sí, sí. Entonces, ese miedo a la tecnología o al móvil, ese miedo ha disminuido. Entonces, yo siempre he dicho que a nuestro cliente lo tenemos en el móvil. Nosotros escuchamos la radio por el móvil, podemos leer la prensa por el, el móvil podemos hacer todo por el móvil. Y ese miedo quizás a las personas más mayores, que son los que más, eh, más sufren los cambios o los que más les cuestan los cambios, ese miedo ha desaparecido, entonces pues tenemos más oportunidades también de, de seguir ofreciéndoles todo lo que tenemos, ¿no? Y la importancia de la comunicación tiene que tenerla clara el empresario porque eh, algunos se asustan Cuando llegan tiempos difíciles eh, y a lo mejor piensan, bueno, pues no voy a invertir en la comunicación porque voy a guardármelo para otra cosa. Y quizás cuando más se necesita sí. comunicarse, ¿no? Sí, te necesitamos tener visibilidad. Para que, para que te compren necesitas tener esa visibilidad. Pero esa, esa publicidad que hablamos, esa, esa comunicación, pues eh, la podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, este espacio que, que Niva nos ofrece muchas veces y nos da recomendaciones y aprendemos y muchísimo. Aprendemos muchísimo. Eh, por ejemplo, lo que hablaba ahora mismo, ¿no? De que si me tengo que quedar a comer en, en el lugar de trabajo, no me puedo hacer una comida copiosa porque es que eso luego me va a, pe me, vamos, me va a impedir seguir trabajando. Entonces, eh, la, la alimentación es base para todo. Tener energía, eh, estar bien de salud, sobre todo ahora mismo con el COVID, cuanto más reforzado tengamos nuestro si sistema inmune, pues mejor vamos a enfrentarnos a la enfermedad tanto si la tenemos o evitar que la, la suframos, ¿no? Entonces, la alimentación y los consejos de, del fogón eh, son necesarios. Entonces, ese tipo de comunicación, yo creo que es muy bonita, es fácil, la gente la asimila muy bien, no se le está vendiendo, pero es una información que le llega y que le nutre a, a la audiencia. Entonces, uh -huh. es necesario, ahora mismo es necesario comunicar. Nieves, queremos oírte, ¿qué nos cuentas? Mira, pues estoy escuchando aquí con mucho interés, porque yo siempre cuando hablo con vosotras, siempre aprendo, siempre aprendo muchísimo. Entonces, realmente, eh, lo que está diciendo Inma es así, yo siempre lo, lo he tenido en cuenta, ¿no? Porque yo también soy consumidora. Entonces, claro, quiero saber, yo valoro muchísimo la transparencia también. Entonces, el hecho de la comunicación, de, de que estemos eh, abiertos al mercado y estemos abiertos al público con otras muchas vías, Hace, de alguna forma nos obliga a esa transparencia, ¿no? A que si yo estoy diciendo, eh, os estoy diciendo esto, tiene que ser verdad, porque es que si no, eh, va a haber muchos medios en los cuales se va a ver si esto es cierto o no. Entonces, debe de ser transparente y luego, para mí es muy importante, como ha dicho Aima antes, transmitir valores. Nosotros, el valor de la ecología todos estamos viendo las consecuencias del cambio climático. Entonces, es cuestión de todos y de cada uno. O sea, no nos podemos apartar de eso, no podemos mirar para otro lado. Entonces, desde aquí, cada uno, como dice Inma, cada empresa, en su me la medida de sus posibilidades, debemos de implicarnos en eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevo más de un año buscando el envase ideal, el que no dañe, el que sea, eh, no deje residuos, Porque ya que tenemos que usarlo porque, porque lo necesitamos, pues que sea todo lo más eh, beneficioso posible. Eh, por ejemplo, la, la flexibilidad eh, laboral, que las mujeres puedan eh, estar, eh, tengan tantas oportunidades como cualquier hombre. Eso sabes que para mí siempre es prioritario, que se pueda conciliar la vida familiar con la vida laboral, que com como hemos hablado antes, esto... En nuestro trabajo es muy, muy complicado, pero si hay bu una buena actitud de equipo, si el equipo está unido, eh, yo os aseguro y animo a todas las empresas que lo hagan de que esto se puede conseguir. No, quizás no lo puedes conseguir de golpe, nos va a llevar un tiempo, pero el objetivo tiene que estar. Es. Ima, ¿qué te gustaría añadir? Bueno, en, en este último apartado que ha dicho Nieves, creo que las mujeres somos quizás las más perjudicadas en la pandemia porque tenemos mucha responsabilidad familiar eh, por cultura, por muchas razones, y, y como tú dices, Nieves, es el momento de que también pues, que se, no, se nos reconozca, ¿no? y eh, mujeres empresarias tiene que haber, y vamos compaginando ahora mismo nuestros trabajos, que, que es duro, ¿no? porque ahora con todo esto de la pandemia se nos pone muchas responsabilidades, o sea, mucho trabajo extra, pues limpiar más, eh, eh, aumentar la medida de seguridad y todo eso, y esa carga al final ha eh, requerido mucho sobre las mujeres o sea que, que eso, responsabilidad como dice Nieves, que entre todos y que yo creo que juntos podemos hacer un mundo mejor pasito a paso, pero esos pasos tenemos que darlos. Y desde luego el fogón inicitando es un ejemplo de, sí. precisamente de, de mujeres en el sí. trabajo, de mujeres muy válidas, la mayoría lo son desde luego eh, Francisco el chef está muy bien acompañado, sí. siempre muy bien rodeado. Eh, Nieves, ¿qué nos recomiendas hoy? Y especialmente ya que estás en el, en el establecimiento del parque industrial, eh, ¿qué le recomiendas a los trabajadores o los empresarios que te estén escuchando hoy y que estén pensando qué van a comer hoy, para que se acerquen o te lo pidan por teléfono y hagan sus pedidos para que se los lleves claro, pues mira, hoy voy a recomendar un plato que, que gusta muchísimo y por eso para quien no lo haya probado, pues yo le invito a probarlo que es eh, un po pollo deshuesado con patatas al ajo cabañil, es un plato eh, muy sencillo, muy tradicional que tiene el toque francisco yo le digo el toque francisco porque pese a que es, son ingredientes muy normales, muy, no sé, muy fáciles de, para, para todos, eh, tiene un toque, tiene un toque de sabor eh, muy especial. Y yo recomiendo porque gusta muchísimo. Entonces, eh, las personas que lo hayan probado, que se acerquen y, o que nos llamen, nosotros se lo llevamos después, como prefieran, y que, bueno, que se cuiden mucho, que coman bien y que vamos a salir de esta, pero vamos, mucho más reforzados, yo creo que sí. Por supuesto que sí, y muy bien alimentados, gracias al Fogón Inicitano. Nieves Gil, la semana que viene te espero aquí en el estudio, ¿eh? que ya van tres semanas que te estamos echando en claro. falta. Claro que sí, muchas gracias, chicas, a vosotras por vuestro trabajo y por, por estar siempre ahí comunicando el trabajo que hacemos Gracias todos. a ti, Nieves, gracias. y bueno, a ti, Inma Lara, directora de comunicación del Fogón Titano, un miembro más de, del equipo que hoy hemos conocido, ha sido un placer, placer y aquí tienes tu estudio y tu casa, ¿vale? Moreno da tomar en cuando quieras. Hasta luego. Manolí Manoli Guilaver, gracias por venir. Os María Alonso a el, ti. El próximo jueves te espero. Por supuesto te que esperamos. sí. Te esperamos, claro que sí. Un beso.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 24 años cuidando de ti. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 con Rosmari Alonso. Estamos ya al final de nuestro programa La Glorita, faltan 10 minutos y vamos a dejarles con algo de música en la efeméridez de hoy. Recordamos tal día como hoy el nacimiento en 1923 del cantautor estadounidense Hank Williams, considerado como un icono de la música country. Tonight we're setting the woods on fire. You're my gal and I'm your feller. Dress up in your proper of yeller. I look swell, but you look sweller. Setting the woods on fire. We're taking all the honky tonks. Tonight we're having fun. We'll show the folks a brand new dance that never has been done. I don't care who thinks we're silly be daffy and I'll be dilly, we'll order up two bowls of chili, setting the woods on fire.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 Y aún nos quedan algunos minutos para poner más música. Vamos a recordar a los puntos. Esa niña que me mira. esa niña que me mira esa niña puede ser esa boca que dibuja la sonrisa que esperé esa cara de chiquilla ese cuerpo de mujer esa niña que me mira es la niña que soñé. Es niña que me mira, esa niña puede ser, esa boca que tribuna, la sonrisa que Ja, dat Esa niña puede ser, esa boca que dat la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que niets? esa niña que Is es Esa cara de ese cuerpo de mujer, esa niña que me esa niña que esa niña que me esa niña puede ser. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un sub de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual. Y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.